Sin duda, y tenemos en esta oportunidad a j a s m i n Aguilar Ortiz, psicóloga, profesora, intérprete de lenguas de señas y activista por la inclusión. Es candidata al Senado por la región de Valparaíso. Su trayectoria ha estado marcada por la defensa de la salud mental, el autismo, las personas mayores y la seguridad. Banderas que hoy busca llevar al Congreso y le damos la bienvenida con un aplauso acá a la carnaval, por supuesto.、Güey. ¿Cómo estás, Jasmine? Hola, Juanito, ¿cómo está? á y o u i ó bien? Bien, bien, así. ¿Llueve o no? Que viene de afuera usted y o estoy aquí encerrado, no sé. ¿Llueve? No, no, yo también estoy acá, así que. Sí, sí, sí. ¿Pero hay pinta de lluvia afuera que viene de afuera usted?、Eh, está, yo creo que no va a llover, sí. No va a llover. No, yo creo que no llueve. Ya, ahí está el informe del tiempo de Jasmine. Muchas gracias, Jasmine. Esa era la pregunta nada más. Muchas gracias. Ah, se imagina. No, no, no. no, no, no. Oiga,、eh, Jasmine, bueno. Eh, vamos a preguntar y vamos a entrar en materia, conociéndola primero que todo, su trayectoria y también la motivación que la lleva a ser candidata a senadora. ¿Ah? Viene del mundo social, comunitario.、Eh, ¿Qué la motiva a dar el paso a ser candidata al Senado? Mira, como Juanito, tú men mencionaste de nante、sí. algo muy relevante con respecto a la salud mental, la seguridad mental,、sí. todo lo que tiene que ver con la inclusión, con el autismo.、Eh, todo, todo territorio requiere justamente políticos y políticas que trabajen、eh, esta temática de forma mucho más profunda,、uh -huh. también técnica y con políticas públicas que le h a g a sentido a la ciudadanía.、Claro. En ese sentido, para mí, la región de Valparaíso, quiero contarte que es el. Corazón de Chile, porque tiene cordillera, tiene mar, tiene puerto, tiene ruralidad, y es necesario también que todas las fuerzas convergen,、uh -huh. tanto todas las poblaciones, los territorios convergen en una necesidad que hoy día nosotros vemos y que por eso impulsé justamente、yeah. esta candidatura al Senado, que tiene que ver con las desigualdades y las pocas oportunidades que existen en la región.、Uh -huh. Es una ciudad muy turística, sin embargo, también con poco acceso en muchas zonas al a a Eh, algo tan básico a la vivienda, a la, a la inseguridad y al acceso a la salud. Entonces, de alguna forma, la región de Valparaíso tiene ciertas necesidades también que tienen que ser abordadas、uh -huh. con políticos que yo, en ese sentido, doy toda mi expertise también en estas temáticas relacionadas primero con la seguridad mental y de ahí en adelante el desarrollo armónico que tenga nuestra región. Mire, yo he entrevistado a muchos candidatos y candidatas que han llegado acá a la carnaval, como decía,、eh, pero ninguno、eh, me ha dado esta. Razón de la inquietud de estar dentro de un cargo tan importante como es el Senado, y qué importante que es, como dices tú, acá, sobre todo en esta región、eh, donde está como olvidado esto de la inclusión, está como olvidado esto de la salud mental,、ah, eh, como eh, también la inclusión de los mayores.、Eh, entonces, es re importante lo que usted dice, j a s m i n Sí, de hecho, te quiero dar un dato、a、muy、eh, importante de la región. Es la segunda región con mayor tasa de suicidios.、Uh -huh. Y hay tres poblaciones que mayormente ocurre este fatal contexto que tiene que ver las personas mayores, la diversidad sexual, las personas de, también de cultura indígena, en este caso pueblos originarios, y también adolescentes. Son estas poblaciones de personas que mayor tiende a la soledad, a la ansiedad, a la depresión y, por ende, en muchos casos, en, muchos casos, en su mayoría, al suicidio. Nadie habla, Juanito,、sí. del suicidio. Nadie habla del problema profundo que estamos teniendo como país y que nacen de nuestras políticas públicas, nacen de nuestras leyes, desigualdades con respecto a este tema que es la base de、sí. cualquier persona. Claro, exactamente. Y hay casos como, por ejemplo,、eh, de que hay un hijo. Esquizofrénico, ¿ah? con enfermedad mental y、eh, no saben cómo tratar su crisis. Exacto. Es decir,、eh, que golpea a sus familiares,、eh, los llevan a la posta, en la posta dicen no podemos hacer nada porque él tiene una enfermedad mental, d e n u n c i a n en Carabinero, Carabinero tampoco dice no, no podemos nosotros. Entonces queda como en el limbo. Sí. Ah, eh, es, es bastante triste. ¿eh? Sí. Es bastante triste para la familia y para, en este caso, el enfermo, que hay que decirlo con todas sus letras, tiene esta,、sí. esta problemática. Lo que pasa,、eh, Juanito, que justamente eso obedece a, a, la, a los. A la baja o bajo hospital, en este caso,、mm. nosotros aquí en la región tenemos solamente dos hospitales psiquiátricos, incluso te quiero comentar que el de l Salvador, en、mm. Valparaíso, ese hospital hoy día no está teniendo a niños y niñas con alguna necesidad mental,、mm. cosa que es preocupante. Y en el caso que tú mencionas, como que la sociedad nos hace cargo de esa persona que tiene ciertos síntomas, que la propia familia también agudiza、mm. sus problemas de salud mental justamente por tratar un caso de sus integrantes. Sin embargo, nosotros como Estado no nos estamos responsabilizando de que ese tema tiene que ser abordado desde la sociedad, desde las bases del territorio, generar mayores dispositivos de salud mental, móviles, y la gente hoy día no está teniendo. Psicología o psiquiatría、mm. en su atención, en su intervención, ¿qué tenemos que hacer? Acercar los dispositivos, los móviles a los territorios para atender con psicólogos, con psicólogas desde la niñez hasta las personas mayores. Entonces, en mayores hospitales、mm. psiquiátricos, mayores políticas públicas en este tema, mayores dispositivos, móviles,、eh, tener, por ejemplo, un móvil, me refiero a la línea 24-7, en temáticas de emergencia, en temas de.、Eh, yo siempre le digo como los primeros auxilios que uno tiene en psicología. De llamar a una persona cuando está enfrentando una crisis, y si no es una crisis, también solamente hay gente que se pregunta por qué hasta e x i s t o Mm. O sea, esa mera pregunta nosotros la podemos atender desde políticas públicas que profundicen justamente esta necesidad. ¿Estas políticas públicas las tienes consideradas como una propuesta concreta、uh, para impulsar y mejorar el acceso y la calidad de atención en nuestro país? Por supuesto. ¿Y、mm. sabes de dónde parte todo? De、sí. la educación.、Ajá. La educación desde la niñez. Genera prevención en la violencia que hoy en día este famoso bullying que todos conocemos、claro. está atacando a, lo, a la niñez, a los adolescentes. Y entre mayor manejo emocional, educación emocional, salud mental, tú le entregas este autocuidado、mm. desde la niñez, tenemos personas adultas responsables de su propia salud mental y también comunitaria. Entonces, las propuestas que yo estoy enfatizando como candidata a Senado. Es que sea nuestra prioridad aumentar la inversión que tenemos con respecto a la salud mental en Chile, porque no alcanza Juanito. Hoy día、Exacto. hay listas de esperas también en esta temática, no solamente en la salud física.、Uh -huh. Sino que la salud mental, que hoy día la estamos llamando también la seguridad mental. La seguridad mental, exactamente. Hay otros casos como、eh, los niños con TEA, que hay colegios, escuelas, hay que decirlo también con todas sus letras, hay colegios, escuelas y, y liceos donde estén estudiando, no están preparados ni con profesionales ni con lugares especiales para estos niños、eh, y estas niñas、eh, que tienen estos problemas. Así es, de hecho, tú mencionaste de l a n t e las crisis de ciertas、eh, patologías、sí. también, pero también el autismo hoy día que está、no. dentro de las neurodivergencias,、sí. que son 15 trastornos o son 15 también condiciones que están dentro de la neurodivergencia, y el más conocido es el autismo.、Sí. Sin embargo, como tú mencionas, las escuelas hoy día, las herramientas, el proyecto PIE de integración escolar no dio abasto para poder intervenir. Tratar, apoyar a niños con necesidad educativa especial, con el autismo en este caso, que son necesidades o condiciones、eh, permanentes. Y en ese sentido, la, cuando viene un niño con una crisis en una escuela, llaman a la mamá, llaman al papá, llaman al familiar que muchas veces está trabajando lejos, cuando esa crisis perfectamente la puede contener el, el auxiliar de educación, la profesora, la misma escuela.、Sí. Y ahí es algo también que, que a mí me duele. Yo estoy en política, para la gente que me vaya conociendo, porque hay dolores. Yo no estoy en política、eh, hace años por un tema de que, ay, qué bonito es, vamos a tener más poder, vamos a tener más prestigio. Al contrario, mi, mi liderazgo nace desde las bases.、Uh -huh. Y en ese sentido, de los dolores de la inclusión, de la discapacidad, del a u t i m o que hoy día, hasta ahora, y me hago responsable de esto, sigue siendo excluida.、Uh -huh. Porque hoy día tenemos una ley TEA que no funciona. Que no da, más que abasto, no, no muestra la realidad país、mm. con respecto a las familias cuidadoras de niños y niñas con el espectro autista. Y por otro lado, tenemos una ley de salud mental que ni siquiera tiene presupuesto. Entonces, hacer leyes vacías, hacer leyes que no estén en funcionamiento、mm. con la gente, su realidad, eso me parece una burla. Exacto. Jasmine Aguilar Ortiz, psicóloga profesora. Intérprete de, de, de lengua, de señas, ¿ah? eh, activista por la inclusión, candidata a senadora por la región de Valparaíso, conversa con nosotros aquí en Carnaval. Vamos a la seguridad. La seguridad es una preocupación transversal en nuestra región. ¿Qué mirada tienes sobre este tema y qué soluciones propones para dar tranquilidad a las comunidades? Sobre el tema de la seguridad. Sí. sí.、Eh, a ver, importante.、Eh, el tema de la seguridad hoy día aumentó. Eso no necesitamos claro, solamente ¿no? estudio, la percepción también de la inseguridad. Pero el tema también, y acá quiero ser súper categórica:、uh -huh. ha faltado Estado en el territorio, ha faltado también leyes. Y políticas públicas o acciones concretas con respecto a tener mayor presencia policial,、eh, mayor rotación de carabineros, mayor vinculación entre municipio, gobierno, juntas de vecino, s para aportar a un anillo que es el primero que tiene que ver con la seguridad. No, no solamente la seguridad, Juanito, tiene ¿Sí? que ver con cámaras de televigilancia, tiene que ver con estos dispositivos, esta tecnología que nos ayuda a tener como el, el, el catastro. Muchas veces la referencia,、mm. ¿no? Cuando vamos a denunciar, sino que la seguridad parte por casa. Si yo no conozco al vecino, no conozco a la vecina, si no conozco el modo operandi de, de mi comunidad,、mm. no es seguridad, porque así no vamos a apoyar e l tejido social claro, que y a está roto. Claro. La primera seguridad parte por casa. Esa seguridad tiene que ver con generar recuperación de espacios públicos, con la conversación, con los encuentros entre los vecinos. Ir a las juntas de vecinos, ir a las organizaciones sociales. Apoyar más para, a r i Para cuidar también.、Sí. Es muy importante. De hecho, yo tengo una relación muy grande con los dirigentes y dirigentes sociales, que son de alguna forma quienes administran la seguridad、claro. primero. Son, es quienes, son los administradores sin pago,、uh -huh. eh, sin pago ni de Chile muchas veces,、Exacto. sino que el reconocimiento, ellos trabajan por el reconocimiento y el cariño por sus comunidades.、Uh -huh. La seguridad, como te digo, el tejido social recompone este tejido. Nosotros, nosotros proponemos generar dispositivos, mayor presencia policial, mayor presencia también en las escuelas con respecto a prevenir el bullying y la violencia, también es inseguridad. El tema de la delincuencia, de los robos, todo lo que ha ocurrido también en Valparaíso. Paraíso, San Antonio, Viñez, que hoy día son el foco de la inseguridad en nuestra región,、uh -huh. nosotros tenemos que atacarla con ciertas políticas públicas que aporten a mayor prevención. Sí, porque eso es lo que nos falta en nuestro、claro. país: prevención.、Uh -huh. Siempre estamos como el alerta, reactivando, activando, cuando la prevención es parte de la seguridad primaria y tiene que ser un derecho. No puede ser administrado porque tengamos、eh, problemas o catástrofes o inseguridades como homicidios、uh -huh. o violencia o secuestro, que hoy día en Viña se está dando muchísimo. Sino que nosotros tenemos que prevenir a partir de las policías, a partir del municipio, a partir del gobierno y, por supuesto, las juntas de vecinos. Eh, usted escucha una voz、eh, femenina que está、eh, saliendo por su balance de la radio y la tiene en La Carnaval. Usted puesta. Ella es Jasmine Aguilar Ortiz. ¿ah? Se la estamos presentando para que usted la vaya conociendo. Es、eh, a través de La Carnaval y、eh, Jasmine Aguilera Aguilar perdón, Aguilar Ortiz、eh, quiere ser senadora por la región de v a l p o r qué los vecinos y vecinas, Jasmín, se lo pregunto derechamente aquí mirándole a los ojos, ¿por qué deben votar por usted? Porque, primero, agradecer a quienes nos, nos están escuchando, Juanito. ¿Mm? Eh, nuestra región tiene identidad, tiene cultura. Tiene historia y es una región que también tiene dolores, necesidades que todavía no han sido respondidos. Yo soy una dirigenta política de años de, de, de las bases sociales, en donde votar por mí, bueno, hoy día no se puede pedir el voto, no, no estamos en, el, en, en ese、Exacto. periodo, pero elegirme en el día de mañana、mm. eh, es elegir salud mental. Desarrollo humano, un Senado humano, un Senado territorial, un Senado que no esté arriba. Yo no soy de la élite,、uh -huh. yo vengo del pueblo haciendo política. Y es por, que, es por ende que el Senado tiene que estar escuchando, porque esas son las necesidades que están, tienen que estar siendo administradas、claro. como un derecho. o、claro. Estar conmigo es tener mayor salud mental, es tener la inclusión social, sobre todo el, el foco en el autismo, en personas mayores, el, en el animalismo, en cuidar y proteger a nuestros animales. Todos los que hoy día se han sentido. Indefensos y no con oportunidades, es que hoy día esta s a n a t u r í a la va a tomar y va a tomarlo con humanidad y va a tomarlo con responsabilidad e inclusión. Me parece. Jasmine Aguilar Ortiz, muchas gracias a,、eh, en esta primera de muchas que podemos tener, ¿no es cierto?, entrevistas aquí en la Radio Carnaval. Así que bienvenida, pues. Gracias. ¿Ah? Bienvenida, gracias, bienvenida. Y el trabajo territorial que está desarrollando ahí, harta fuerza, Nada más. Muchas gracias. Ok, que tenga buen día. Muchas gracias. Ahí estábamos con otra de nuestras invitadas, aquí a la Radio Carnaval, Jasmine Aguilar Ortiz, candidata a senadora por la región de Valparaíso.